Y recordad, cuando dijisteis, Moisés, no creeremos en ti hasta que veamos a Allah con claridad. Entonces fuisteis alcanzados por un rayo que os fulminó mientras mirabais».